¿Por es un tema de justicia social? Porque en este momento los abortos sin consecuencias físicas eh, se los hacen las personas que pueden pagar y las mujeres pobres en este momento eh, si, siguen sufriendo consecuencias de enfermedades y consecuencias de, de, de abortos realizados en malas condiciones éticas. Es la primer causa de muerte en mujeres gestantes, sigue siendo en la República Argentina con subidas y bajadas es un tema de, de derechos humanos porque hace a la responsabilidad y a la concreción de la ciudadanía, de las mujeres como derechos humanos, y es un tema de salud pública precisamente porque es un tema que atañe, in, incluye e influye en la cantidad de camas ocupadas en los hospitales por abortos mal realizados. Así que por todas estas razones y porque la, el aborto no lo estamos inventando, es una realidad cuando los métodos anticonceptivos fallan, cuando las mujeres no pueden decidir relaciones sexuales violentadas, forzadas, o cuando eh, quedan embarazadas y de pronto y se dan cuenta y... Este, la continuidad de ese embarazo trae consecuencias importantes para su vida, para su salud y para la continuidad de sus proyectos. Por todas estas razones es necesario despenalizar y legalizar el aborto también en la Argentina como en otros tantos países del mundo.